No somos pesimistas. Somos te, te, tenemos buena data. Diario del futuro. De 0, en Nacional Rock. 26 minutos pasaron de la 1 de la mañana y es el momento tan temido por Nihilas Furfaro, el momento en el que tiene que trabajar. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el mercado de la telefonía desde dos costados. Primero, de un costado que es el mal funcionamiento de los celulares, que es algo de una de esas pocas cosas que podemos ponernos todos de acuerdo. Los celulares andan mal, son tres empresas las que manejan, Claro, Personal, Movistar, que igual si ponen pauta acá podemos... Evitarnos de hacer esas, esas notas Pero bueno, hasta que no pongan pauta Vamos a seguir haciendo la nota Las tres empresas andan muy mal Y el Estado finalmente dec Decidió avanzar con un nuevo reglamento o sea, Ya viene hace un tiempo Dialogando Viendo cómo avanzar Pero ya Está el hecho de la resolución Que publicó Hace, hace, eh, hace dos días o sea En realidad es ayer, pero bueno, antes de ayer No, no, no, no, no, no, no, no, no me olvide <x2> cómo se juega a diario el futuro, no, no importa ¿Sí? Eh, bueno, entonces la secretaria En las últimas horas, Primero, sí. la última antes dura. de ayer martes Martes, sí, el martes, exactamente. Secretaría de Comunicaciones entonces eh, tiene este nuevo reglamento que viene a reemplazar uno de 1997 y al mismo tiempo la oposición por otro lado busca declarar como servicio público eh, el servicio de telefonía algo que el gobierno no rechazó de plano pero dijo que primero iba a avanzar con, con esta parte al menos del plan. El nuevo texto de la normativa que regula al servicio de comunicación celular, por celular dice que mmm, las empresas tienen que informar siempre a la Secretaría de Comunicaciones cada cambio que tienen que realizar, que deseen realizar en sus precios y la Secretaría de Comunicaciones va a poder vetar directamente estos aumentos de precios y evalúa que no son pertinentes, ya sea por la por aplicación, ejemplo, con las prepagas. Exactamente, que también las prepagas después es... ...después el siguiente paso es un tironeo, política... Obvio. ...los aumentos acaba pasar siguen lo apareciendo, mismo. claro... Acaba pasar lo mismo. Eh, ...porque obviamente también tienen su poder de negociación estas estas empresas... ...después otras cosas que se vendrían de la mano del nuevo reglamento... ...es por ejemplo que el vencimiento de la recarga de los planes prepagos... ...no podría ser inferior a seis meses... ...que actualmente son más o menos entre 30 y 45 días cosa que cambiaré que eso es el cuando cargas la tarjeta sí, cuando cargas es? así al, al mes siguiente ya se te vence sí, ahora sí. debería durar al menos seis meses muchas veces uno tiene el plan normal si le cargas la tarjeta por cinco días no, no la terminas usando y se ah, te termina sí. complicando después por ejemplo el envío de publicidad Deberá ser autorizado por el usuario expresamente. O sea, va a tener que existir la pregunta. Todo esto es en el escenario hipotético de la aplicación plena de este nuevo reglamento. Después también eh, la suscripción a contenidos pagos va a tener que tener otros detalles para hacerlo más transparente. Pero bueno, en sí es toda una nueva reglamentación que es, como decíamos, se publicó en la resolución 3797-13. Eh, o sea, no, se va a publicar y esta resolución, estaba mezclando, esta resolución es un nuevo manual de calidad que también viene para la telefonía móvil. Que es más, apunta más a los requisitos técnicos mínimos de calidad para un buen servicio. Por un lado es el nuevo reglamento que va a publicar en la brevedad y esta resolución que ya se publicó es el manual de calidad para que sea mejor técnicamente. Para que, digamos, el servicio que brindan se cumple efectivamente con el que uno, claro, por es, el que uno paga, digamos. Claro, que ya haya señal en dos lados, sí. que la conexión a internet sea de la velocidad que ellos prometen en el contrato y sea permanente y no se corte. Claro, claro. Que las llamadas se reciban y no se pierdan en el limpio. Bueno, claro, son las las las, eh, las críticas que existen, principalmente de los consumidores y también del gobierno nacional, que todos saben que andan muy mal las empresas y que también al mismo tiempo, al ser solamente tres que se divinen en el mercado, actúan casi corporativamente para tratar de evitar los avances de la regulación sobre estas empresas. Además, desde el Estado de un reconocimiento de que la normativa actual hace más difícil quizás eh, la entrada de las quejas o el, el incentivo a los usuarios para decir, bueno, vale la pena que yo proteste porque se va a llegar algo. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Comunicaciones eh, informó que de cada 100 reclamos que hay hoy en día son 70 de telefonía fija cuando obviamente hay más celulares y hay más mucho más problemas con los celulares y no es que las líneas fijas andan andan peor eh, eso por ejemplo y después también hay otro punto en el cual las empresas obviamente echan culpas al Estado para hablar de por qué su servicio está un paupérrimo. Por ejemplo, una de las cosas la culpas de la batalla cultural Eh, que no, creo no tiene nada que ver, ondas. pero si sí, sí es para criticar la batalla cultural, viste, yo siempre estoy al pie del cañón. Eh, bueno, entonces, las empresas, por es dicen... una batalla cultural a la batalla cultural? Pensalo, pensalo, pensalo, pensalo y me, yo me la después. La batalla de cultural, corto. la batalla cultural. Pero ahora no. sí con el con lo... Después hablamos Dale. de eso. Bueno, entonces, las empresas por un lado dicen que necesitan más espectro para poder resolver sus problemas a lo que del gobierno responden que ella tendrían la posibilidad de avanzar tecnológicamente, que está abierto y que no lo hace por falta de inversiones. Spectrum de... es un malo de, de Superman, por ejemplo? Spectrum. Ah, okay. Spectrum. Es el... una banda de, de Space Rock Es una computadora. De los Me suena sí. también al Patronus de Harry Potter. También. Bueno. bueno no? eh, después también, otra de las trabas que se dicen desde las empresas de telefonía celular es que se necesitan instalar más antenas. Y que tienen problemas a la hora de la negociación con los municipios para poder instalarla, para poder encontrar un lugar para instalarla. Y desde el gobierno lo que dicen es que se están trabajando en los acuerdos con las empresas y los municipios, interviniendo ahí eh, para que puedan llegar a firmar lo que es necesario. Y se instalen las antenas para telefonía móvil para que haya más señal, un montón de veces, sobre todo en el conurbano, esos lugares que... No sé si estás en autopista, estás en alguna ruta, no, no, no llega de señal. ninguna manera la señal. Después, bueno, entonces por este costado, por un lado el gobierno avanzando con más regulaciones, un manual de calidad que ya se publicó hace dos días con una resolución, un nuevo marco regulatorio Unas nuevas normas que se van a publicar En la brevedad y que se vienen discutiendo hace un tiempo Y por otro lado Hoy se confirmó Porque lo confirmó Telecom Italia Que se aceptó La, la oferta que había hecho el fondo de inversión Fintech del, del mexicano David, David Martínez, Martínez Martínez Y confirmó Que va a vender la filial argentina Por unos 960 millones De dólares se hablaba de 1.300 en un principio, incluso menos de 1.000, que era lo que se había hablado después, de 960 millones de dólares que van a usar para sanear las cuentas internas de este... de, de esta empresa europea que está muy endeudada, que está en un problema bastante grande, porque se está desprendiendo de una, empresa, de una empresa, la filial argentina le daba bastantes ganancias no era sí, nada despreciable lo de que lograba no, no lo lo acá que van a perder. Claro. entonces, ahora lo que se abren son dos costados, eh, Uno del más conocido que es el de la ley de medios, que hablando con gente cercana a esta operación es que ya está totalmente bien, definido que si el gobierno se lo pide, Fintech desinvierte en cablevisión y se deshace de eso porque hay incompatibilidad entre servicio público y medio de comunicación la cosa es ver quién entra ahí, eso ya tendrá otros capítulos, y por otro lado está el hecho de que este avance vendría a desarticular de una vez por todas el problema que había de riesgo de monopolio en el mercado de telefonía en Argentina porque Telecom, Telefónica España estaba siendo la principal accionista de Telecom Italia y por ende terminaba manejando o al menos en teoría terminaba manejando tanto Telefónica Argentina como Telecom Argentina, que son las únicas dos empresas eh, fuertes e importantes, eh, lo que entraba en un problema bastante grande y había bastantes roces con el gobierno nacional, esto y eh, avanzaría eh, de una buena vez a una resolución, aunque eh, desde el Ministerio de Planificación lo que decían al menos hasta ayer a la noche era que todavía no habían recibido la confirmación formal de esta cuestión, que entonces... Todavía no podían afirmar nada y que una vez que recibieran la confirmación formal de la operación, iban a avanzar en el análisis y que siempre la intención era que no haya monopolio. Eh, pero bueno, probablemente haya una confirmación. Van a seguir siendo solamente dos empresas, un mercado muy concentrado... Después de eso ya uno tendrá una opinión u otra Pero se termine se terminaría el conflicto con la telefonía Al menos con las empresas de telefonía Seguiría vigente lo que hablábamos hasta recién De la telefonía celular Un conflicto menos Sí, yo qué sé